Nos vamos a Santiago del Estero, ahí está Diego Logripo. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Por suerte, todo bien. Bueno, tenemos unos pocos minutos, pero para por lo menos para este charlar un poquito de, de lo que ocurrió con, con Fernando Podestá y para qué lado apunta ahora este Kimsa, que metió una buena victoria Eh, de visitante y que empieza de a poquito a, a, a enderecer la nave. Sí, bueno, en cuanto en primer lugar en cuanto a lo de Fernando, eh, bueno, eh, nosotros apostamos por él eh, pensando de que de que su etapa de rehabilitación iba a ser eh, hasta esta época, que se iba a poder sumar al equipo eh, sobre sobremediado del Super 20 y bueno, él requiere un, un tiempo más de rehabilitación y eso estuvo dentro del acuerdo cuando nosotros lo sumamos, él venía con una lesión de espalda de la temporada anterior que, que lo mantuvo fuera de la actividad bastante tiempo y sigue con su etapa de rehabilitación, entonces bueno de como un acuerdo eh, resolvimos que lo mejor para él era volver a la clínica Osemani, donde es eminencia en lo que es rehabilitación y y bueno, era, era lo más indicado, estar cerca de su familia y, y poder rehabilitarse con tranquilidad Claro, y eso hizo que se cayera ese convenio o ese acuerdo este que tenían las dos partes Sí, en realidad desde un comienzo fue un, un acuerdo abierto donde donde se iba a ser efectivo el contrato una vez que él esté recuperado porque él venía con una lesión que, que requería de, de mucho tiempo de rehabilitación entonces bueno, él estaba bien Eh, comenzó a entrenar y a moverse un poco, pero bueno, volvió a tener un poco de dolencias y eso le implica darle un descanso y un tiempo de rehabilitación prudente para que él esté en óptima, en, al 100%, ¿no? en óptimas condiciones para, para, para ejercer el deporte. ¿no? Claro, porque después además de la recuperación le iba a llevar un tiempo basquetbolísticamente y también los tiempos a ustedes los apuraban. Claro, si nosotros la idea de un poco de comienzo, el plan que teníamos era comenzar con el equipo con una ficha menos, dándole la oportunidad a Fernando por, por, por sus características, porque creíamos que podía encajar en el equipo y que darle el tiempo necesario dentro de lo que nosotros imaginábamos, dentro de lo que habíamos hablado, pero a veces los tiempos que uno imagina no son los que... Eh, la realidad. Y bueno, eso hizo de que, bueno, eh, tanto por parte de él, que fue iniciativa de él también, eh, de... de De, bueno, de que siga su rehabilitación cerca de su familia y de que, bueno, pueda tener la tranquilidad de rehabilitarse sin, sin tener un tiempo estipulado, ¿no? Que, que eso le genere un poco de tranquilidad. Eh, Diego, Diego Logripo, con quien estamos hablando un poco de la actualidad de Kimsa, nos está contando la historia de Fer Podestá. Eh, ¿Para dónde apuntan ahora? un ¿Algún jugador nacional que uno no vea? ¿Alguna ficha eh, joven? ¿Algún extranjero? Mirá, nosotros estamos eh, buscando un jugador, en realidad nacional nos quedan, no quedan mucho en la posición que nosotros necesitamos, y, y bueno, la idea es traer un extranjero, sumarlo, si puede ser, esta semana que viene, como para completar la plantilla y ya, eh, pensando también en el comienzo de la Champions League, que para nosotros es la competencia más importante que tenemos, y la, la, la que más cerca tenemos de competir, ¿no? Que es el 29 de, en casa de local contra Guada. Claro. Eh, así que un poco la idea es completar la plantilla ahora en esta semana y, y bueno, ya apuntarnos con la meta a eso sin, sin dejar de lado el Super 20 que para nosotros no fue un buen comienzo pero es totalmente entendible, entendible hay que tener paciencia, es un equipo nuevo donde eh, esto lleva un tiempo de, de adaptación, de entenderse colectivamente, se ha visto en el equipo cosas interesantes yo tengo plena confianza, se lo dije a los chicos también, plena confianza en el equipo han mostrado un carácter eh, que puede dar cosas a futuro y que estén tranquilos, pacientes, porque esto es muy largo y, y no hay que desesperarse no hay que tener presión está bien, está perfecto, y en cuanto al extranjero que están buscando ¿hay algún nombre? ¿es algún extranjero conocido? ¿uno de primera salida? Mirá, es un, eh, lo, tenemos varios en carpeta, pero la idea un poco es eh, de apuntar a uno que nos gustó más, que pueda hacer el 5 y el 4 y que puede este, darnos eh, un poco de defensa en lo que es el poste bajo. Eh, y, y bueno, hay un jugador que nos interesó, que, que estamos cerca de, de poder con, concretarlo. ¿Es alguno de los que estuvo en la, en la vega? Sí, es uno de los jugadores que estuvo... No, no, en Las Vegas no. Es un chico Ajá. que jugó contra San Lorenzo el otro día en la Chilic, pero lamentablemente no hubo estadística ni ni ni videos, entonces por ahí no se puede ver mucho. Pero es un chico que lo venía viendo hace un tiempo y, y creemos que, que tiene mucho potencial, del estilo de de Michel de Ferro, pero con más talla y bueno un poco más atlético. Así que creemos que esa, esa, ese estilo de jugador a nosotros nos puede nos puede brindar lo que necesitamos. Está muy bien. Diego, muchísimas gracias por el contacto. Eh, te vamos a seguir molestando como siempre. Un saludo enorme para la familia. ¿eh? Bueno, no, como siempre, un placer dialogar un rato con ustedes. le mando un abrazo a todos. Diego Logripo, ¿eh? desde Santiago, contándonos la salida de Fernando Puesta y quién podría llegar...